el gil enfrente a la plaza San Martín, al lado de la Universidad Nacional de La Pampa, eh, un, un negocio que lleva años. Ahora le vamos a preguntar bien a, a Jonathan eh, cuántos eh, y que es un clásico de la gente no para ir a visitar. Siempre lleno, siempre Totalmente. lleno. Siempre lleno, es cierto. Bueno, bien. Bien, olvídate. Sí, olvídate. Olvídate. Jonathan, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, eh, realmente, si eh, vimos ayer un montón de gente y no fueron a buscar, bueno, excepto nosotras que terminamos llevándonos alguna cosita extra. Sí. Eh, la, la gente, vi mucha gente que ya se está preparando eh, para el 8 de diciembre y empezar eh, con eh, el arbolito, los adornos. Eh, contanos un poco cómo, cómo ha estado la, la venta este año. No, bueno, como bien decís, el fin de semana este, eh, que arrancó viernes, sábado, Y bueno, ahora lunes, martes, eh, la verdad, mucha gente, mucha demanda, eh, se arrimó mucha gente, ya la verdad que se vendió muchísimo y, y bueno, sí, todo el mundo, viste, como llega ahora la, la fecha y empieza a renovar, empieza a querer cosas nuevas y bueno, gracias a Dios vienen acá y acá lo esperamos nosotros. Tal cual. Más o menos, ¿cómo, cómo están los precios? Contarle a la gente, eh, ya sea desde los pinitos hasta lo que tiene que ver con decoración. Sí, a ver, tenés pinos que arranca de los mil pesos, que es un pino básico, ¿viste? Después bueno, van subiendo, depende de la medida, depende si querés más tupido, menos tupido, ¿viste? Eh, y después bueno, también tenés a partir de 150 pesos cualquier set de bolas. Eh, tenés bolas a partir de 100 pesos en adelante. La verdad es que todavía los precios son muy accesibles, ¿viste? Para la gente puede venir tranquilamente, fijarse, elegir. Totalmente, totalmente. Eh, Jonathan, ¿qué es lo que más sí. lleva a la gente? Lo que ven ustedes ahí, por ejemplo, con las luces, con eh, la decoración veía Había muchos motivos para, por ejemplo, las puertas, para poner las puertas de las casas Sí, no, bueno, también hoy decía que se iban muy rápido las, las bolas navideñas Mirá. Los puntales, las boas también, viste, eh, sí. las verdes, más que nada, se van volando lluvias esas cosas son muy puntuales viste se van muy rápido mm -hmm. salen muy rápido entonces como que si no venís medio temprano ya viste a lo último sí. se quedan sin totalmente pero eh, eh, hay, hay cuando empiezan ustedes con el eh, con el tema de eh, el cambio de vidriera no y empezar ya empezar con la mentalidad de las fiestas Sí, nosotros tratamos de hacerlo más o menos a mediados de noviembre mm. un tiempito antes cosa que bueno, vayamos presentando las cosas nuevas que van entrando mm. haciendo la vidriera en eh, los ingresos nuevos bueno y los tradicionales también uh -huh. pero sí más o menos en media de noviembre ya fui armando la vidriera y exhibiendo lo que teníamos que lo más eh, lo, lo, lo más eh, raro eh, que hayan sumado a, a los stand está este año eh, hay trineos brillantes eh, hecho en alambre con con renos eso están esas cosas están muy buenas son muy delicadas y sí. están muy buenas para escribirla viste entonces esas esas cosas también se van muy rápido es llamativo son lindos para decorar así que esas cosas salen también muy rápido tal cual eh, inclusive vi uno unos pinitos también de alambre que mm. venían con luces sí. incorporadas exacto sí sí también ¿Brilloso. tienen varios motivos en forma de viste en forma de pinos en forma de, de cono mm. como para decorar viste si sí, hay varias cositas como para elegir Y me imagino que nunca está el que falta que dice también, en bueno, me llevo unas una, las copas porque me, se me rompieron tres vasos y tengo que empezar a brindar. No, a bueno, pero sí, ese ya es otro tema, o sea, la gente se prepara también, compra la vajilla, compra las copas, compra, aprovecha. Claro. Esto está bueno porque es un bazar y puede elegir de todo. Mm. Entonces, sí, sí, ya aprovecha, viste, para armar la mesa, para hacer los caminitos, para hacer la decoración, y bueno, eso está muy bueno también. Seguro, seguro que sí. Eh, y con el tema de juguetes también, ¿no? Papá Noel a pleno. Sí, está está llegando, papá Noel, está llegando. Así que lo estamos estamos completando juguetes, la verdad que sí. Y, y sí, preparándonos también para el 24 ahora. Sí, que, que me imagino que la gente espera ahí los días más cercanos a, al 24 para para ir a comprar, ¿no? Sí, sí, el 24 Ajá. ya ya de por sí saben que vamos a estar abierto todo el día. Así que sí. acá vamos a estar todo el día esperándolo, asesorándolo. Perfecto. Y mañana, Jonathan, ¿qué feriado van a estar abiertos? Sí, sí, mañana estamos abierto normal. Perfecto. Vamos a hacer el mismo horario de 8:30 a 12:30 y, y de 4:30 a 9. Así que lo vamos a esperar. Perfecto. Jonathan, muchísimas gracias por esta eh, por esta comunicación. ¿Siguen comprando? ¿Hasta hasta qué punto es conveniente seguir eh, eh, pidiendo mercadería de o recibir mercadería de, de Navidad? Más o menos más o menos hasta el 8, ¿no? Ya después ya. No, es que eh cosas de Navidad para armar el albolito ya la semana pasada porque Ajá. ya te preparás, ya a esta altura no va a pedir para que me para que llegue mañana, viste, entonces no. Claro. Ya ya se están ya cortamos hace una semana y pero bueno, lo que pedimos la verdad es que resultó bastante bien, a la gente le gustó, eso uh -huh. es bueno. Siempre estamos al viste al nuevo ingreso a ver qué pasa en las novedades para tratar de llegarle a la gente, entonces bueno tratamos de hacer lo mejor para que para que le guste o sabes que hablábamos ayer con con gabi justamente de que hay en otros lugares en otras provincias en otras ciudades bueno ciudades más turísticas también no como onda sí. mar del plata o Carlos paz que la gente se copa en su casa y le mete por ejemplo un papá noel en la entrada <risa> sí ¿no? sí sí la gente le copa le copa le copa porque le gusta le gusta decorar sí. hay cosas para así para para poner ahí al adelante la casa para para hay conos altos de alambre, hermosos, luminosos como para poner en gente de la casa. Hay hay un montón de cosas, hay infinitas cosas, pero Ajá. pero sí a la gente le encanta, le encanta decorar, le gusta viene a eso por eso, para Ajá. ver la, las cosas, las novedades nuevas y a ver qué ingresó cosa de poder agarrar, y llevárselo a la casa, viste, y ponerlo, decorar. luces, no pregunté de luces. Eh, yo no. luces también tenemos, sí, sí, sí. Tenemos, tenemos tenemos lluvias, tenemos luces LED, tenemos luces de arroz. Tenemos de los 600 pesos en adelante. Así que, por ahora, esto es accesible sí. eh, y la gente, la verdad que sí, está, está, está llevando mucho. Sí, sí, sí, lo, lo vimos reflejado ayer, con la gente y ayer con nosotros también. Ustedes, sí. Y la bolsita también nosotros. <risa> Jonathan, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Dale, muchas gracias a ustedes, saludos.